Jorge Rodríguez, Secretario General de AMET, buen día. Buen día, ¿cómo te va, Juan Pablo? Bien, Jorge, acá estamos con Romina. Eh... Bueno, saludos a Romina también. Bien, eh, han pedido junto con UTELPA que se retome la paritaria del Ministerio de Educación para analizar cuestiones salariales. Contanos cuál es la posición del sindicato. No, mira esto ya estaba definido desde la, la anterior, cuando terminamos la anterior paritaria, que se resolvió un aumento del 12% por el primer semestre estaba definido que durante el mes de octubre nos teníamos que juntar para para ver el bueno el, el otros el segundo semestre este algún aumento salarial. Así que eso es lo que hemos hecho en el día de ayer, solicitar la paritaria junto con las compañeras y compañeros de de Utelpa y estamos a la espera de que la subsecretaría de trabajo determine qué día vamos a empezar a discutir el, el la pauta salarial del segundo semestre. En principio, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes si es que ya tienen un número, aunque sea de manera informal? Mira, el tema de un número no lo tenemos. Lo que sí tenemos que hace muchos años venimos discutiendo el tema salarial y siempre el gobierno provincial ha planteado de no perder ante la inflación. Así que bueno, esto es un, una ya se ha, se ha originado como que algo que el, el, en este caso los docentes lo tienen como internalizado y, y, y bueno, ese es, esa es la expectativa que tenemos por lo menos para este año. Dentro de la nota que han presentado se menciona mucho cuáles han sido los gastos extras que tuvieron eh, docentes eh, durante el contexto de pandemia. Contanos un poco acerca de, de la realidad de, de los docentes en, en este contexto y cómo ha sido y por qué se, se requiere el, ese aumento en paritarias. Sí, lo que estamos requiriendo es una ayuda una ayuda económica o un aumento económico, que se opino que sería por única vez, salvo que esta pandemia lamentablemente continúe mucho tiempo más, eh, pero para, para aumentar un poco lo que es el, el gasto de material didáctico. Muchos docentes han tenido que contratar lo que es por dejar por decir un ejemplo internet este fijarse el tema de fotocopias o sea han existido algunos algunos este, gastos extras que consideramos que, que bueno se podrían con un aumento en, el, en la parte de, del material didáctico se podría se podrían paliar por lo menos esos gastos que estando en la presencialidad no ocurren. ¿Cómo dirías que volvió esta presencialidad? Eh, limitada, por supuesto bueno, sabemos que en el caso de la EPET hubo que suspender las clases eh, por un caso positivo ¿Qué, ¿qué análisis hacen desde el gremio de docentes técnicos? mira por un lado eh, la presencialidad eh, ha sido exitosa en el buen sentido de la palabra en cuanto a la, a la producción de los chicos en, la, en las escuelas este bueno, aquí en la EPET, número uno ha vuelto, y y en la mayoría de las escuelas técnicas han vuelto solamente los últimos años, el último año Eh, te digo que los pibes han eh, respondido los docentes también eh, se ha avanzado mucho este ya que no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad eh, lógicamente que el otro día hubo algún contacto algún caso positivo en este caso en la ep número 1 y en, en uno o dos días este quedó resuelto para que volvieran a las clases normalmente como el caso de que está ocurriendo hoy así que lo vemos lo vemos positivo en el sentido de que Eh, lamentablemente había muchos chicos que habían perdido el vínculo pedagógico con la escuela y no habían tenido contacto, entonces creemos que, que hay que volverlos a traer a las escuelas este a ese a ese grupo de chicos y a los que terminan el último año también no puede ser que eh, salga un séptimo año o un técnico está habiendo perdido un año o no teniendo un año de, de clases este por lo menos algo presencial. Eh, y en cuanto a la nota presentada de no recibir ninguna respuesta, ¿están evaluando realizar medidas de fuerza? No, yo te diría que no y además eh, te digo que va a haber respuestas. Este, porque esto es lo que se había planteado ya antes, entonces bueno no, no está ni analizado la, la situación esa que vos planteás. Bien. Jorge Rodríguez, muchas gracias. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, les agradezco a ustedes por el llamado. Gracias de vuelta, Jorge Rodríguez. Es el secretario general del gremio que agrupa a docentes técnicos y técnicas AMET.